En Tostaduría Oriente 2 le damos sabor a tu vida. Productos para cóctel, maní en todas sus variedades, semillas para cuidar su peso, exquisita miel, frutos secos y mucho más. La mejor harina tostada, trigo, mote, huesillos y los más seleccionados productos. Tostaduría Oriente 2. ¡Mmm, qué rico! Es disfrutar del sabor de productos seleccionados y elaborados con el cariño de siempre. Tostaduría Oriente 2. Le esperamos en 1 Sur, 12 y 13 Oriente.